Karina Olivera desde el Model Model, Model, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana Karina, disculpa la demora No hay problema, no hay problema. Estamos así como más apuraditos porque sí, sí, no claro. llegamos al municipio, sí, sabía, sabía, sabía, a lo que, que es la rendición de cuentas del municipio de Maldonado, así Bien. en el Centro Cultural Maldonado Nuevo. Mm -hmm. Estamos en este momento con el presidente de Ináu, Pablo Aldala, a quien agradecemos enormemente. Ha participado o está participando de este conversatorio Adultos Referentes Privados de Libertad, el impacto en niños, niñas y adolescentes. En realidad tenemos tantísimos temas para hablar más allá de lo que es esta este evento puntual aquí en la sede de Clave Punta del Este pero primero vamos por este lado, si le parece. las gracias por el tiempo. No, con gusto, gracias a ustedes. Estamos Buenos muy días. contentos de estar en este evento y estamos contentos porque creemos que es muy oportuno y felicitamos a Gurises Unidos por haberlo convocado. Bien. Ayer también lo veíamos en declaraciones a medios nacionales que hablaba, bueno, de lo que es ahora esta posibilidad de estar apoyando a niños que tengan algún tipo de, de, de problemas psicológicos y demás. ¿De qué manera es que se va a instrumentar esta medida? Bueno, lo de ayer también fue muy importante. En ese caso hay que reconocer el mérito de la Institución de Derechos Humanos que nos convocó a nosotros y a otras instituciones y actores también de la sociedad civil para elaborar una herramienta, elaborar... Eh, Estándares de, de medición, de monitoreo De la atención que los niños reciben en el área de salud mental Es muy importante Para medir claramente Que la atención que reciben Que el cuidado que reciben esté dado en una perspectiva con una mirada de derechos humanos de vigencia y reconocimiento de los derechos humanos y eso es algo que nosotros que prestamos esos servicios entendemos que es muy positivo porque más allá de que por supuesto por esa vía va, se va a controlar al INAO y está muy bien que se lo controle nosotros lo tomamos como ha sido la relación con la institución como una alternativa de acompañamiento y de complementación porque en ese ida y vuelta que tenemos con la institución de derechos humanos, vamos encontrando los correctivos, los ajustes, las mejoras, con relación a un área que, por supuesto, es muy desafiante porque requiere una especialización en el cuidado y en la atención de los niños muy particular, por supuesto. Claro. ¿Y, ¿Y también tiene relación con este tema que se está abordando hoy aquí en, en Punta de Ley? Por supuesto que siempre hay puntos de contacto. Hay un punto de contacto principal, que es la condición de niños y adolescentes que en su condición de niños y adolescentes son sujetos de derecho, punto. Eso es lo sustantivo, todo lo demás es adjetivo. Si son niños que este, tienen madres o padres privados de libertad, es una realidad y una condición. Si son niños que tienen una discapacidad, es una condición. Si están en el área de salud mental por alguna otra razón, lo mismo. O si están en el sistema de protección por un tema de violencia o por un tema de abuso, otro tanto. De lo que se trata es que todos tienen los mismos derechos, todos son sujetos de derecho. Y el Estado está obligado, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y al Código de la Niñez, a darles protección y promoción y eso lo hacemos con las herramientas que tenemos y sobre todo a partir de una alianza muy inteligente con la sociedad civil. Y en el caso de Inau, ¿son, ¿cuántos son los niños que viven este tipo de situaciones donde sus papás o sus referentes estén privados de libertad? Aquí hay distintas realidades. Nosotros atendemos, por ejemplo, directamente a los niños que están alojados con sus madres en el sistema penitenciario, Es decir, aquellos niños más chiquitos que están en la franja de la primera infancia hasta los cuatro años y que están, por ejemplo, en la unidad 9 de Montevideo o en algunas unidades penitenciarias del interior, que son en el entorno de 50, 50 madres, 50 niños más menos. Eso es oscilante, obviamente. Madres con niños o madres gestantes. Eh, ese es un aspecto y es muy importante. Allí sí hay una intervención. Esos niños tenemos que intentar que desarrollen una vida lo más normal posible, concurren a los caídos de la zona y Nau se encarga de, de trasladarlos en el departamento de Montevideo y también en el interior. Hay una tarea de acompañamiento de las madres. Estamos trabajando con el INR para mejorar las condiciones de, de alimentación, para la, trabajar todo lo que concierne a los procesos de adaptación. Son circunstancias muy desafiantes. Pero del problema o del universo de niños y adolescentes que son hijos de personas privadas de libertad, es una pequeñísima parte. Porque las estimaciones del comisionado parlamentario es que Habría entre 18 y 20.000 niños que son hijos de personas que están presas. Y con relación a eso, no en el Uruguay, en el mundo entero, pero nos debe preocupar nuestro país, es un desafío muy grande la respuesta que damos a esos niños que están padeciendo las consecuencias de esa realidad, de que su padre o su madre esté privada de libertad y de la, la, la circunstancia, por ejemplo, de la detención o de la visita cuando los van a visitar al, al sistema penitenciario, que eso genera traumas, daños y circunstancias emocionales muy complejas. Con relación a eso creo que estamos en el debe y tenemos que mejorar mucho y tenemos que empezar a trabajar desde la interinstitucionalidad, elaborando protocolos identificando el problema ni siquiera tenemos debidamente registrados cuántos niños son y NOW ya está dando pasos en ese sentido ya en el sistema de información nuestro en el CIPI hemos dispuesto una pestaña, aunque más no sea, para agregar ese dato y vamos a trabajar con el Instituto de Rehabilitación para que nos suministre la información. Bueno, Con el propio comisionado parlamentario hemos acordado abordar este tema, trabajarlo conjuntamente, generar instancias interinstitucionales donde también debe estar hace debe estar la NEP, debe estar el MIDE, desde luego. Y, y bueno, ya hay un largo camino por recorrer, que no se ha recorrido todavía, pero que en algún momento hay que empezar. Bien, Jorge Ardala te escucha. Eh, doctor, eh, tenemos mucho para, para hablar y para preguntarle, y, y básicamente también sobre este tema que es muy amplio, y que creo que está muy bueno que se instale, en, en la consideración de la gente, que la gente se detenga a pensar un poquito en algo tan específico y tan puntual y tan importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, sabemos que estamos con poco tiempo y me parece que no son temas para, para abordarlos uh, a la ligera. Yo le, le propongo, porque ahora supongo yo que de repente en el, en el verano usted debe tener unos días de descanso, que le podamos poder ir prestado una media hora o unos 40 minutos, si puede ser en un mano a mano acá en el estudio bien y si no telefónicamente para de manera más distendida profundizar un poquito más en temas que de alguna manera siempre nos quedan pendientes por la, la inmediatez de lo que, lo que sucede en, en lo cotidiano de, de su cargo, ¿verdad?, Eh, de, de, ser, de ser posible, Como yo le, le pediría dejarlo encaminado el tema allí con Karina y bueno, este ya ya estamos muy cerca de del verano y de repente podemos generar un, un mano a mano interesante y, y este tema abordarlo eh, un poco más en profundidad puede ser cuente con eso, por supuesto que sí, este, incluso le agradezco la oportunidad, vamos a coordinarlo, eh, algunos días de vacaciones va a haber, pero van a ser muy pocos, uh -huh. así que puede ser antes de fin de año, puede ser durante el verano, bien. con todo el tiempo que sea necesario y hagámoslo de manera presencial, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Que pase bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina. Chau, chau. chau, chau.